presenta su programa, Momento Actual. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Dios, Dios nos bendiga a todos. En esta preciosa noche estamos felices y contentos de transmitir un programa más de Momento Actual. Y comenzamos esta noche con una oración. Padre Santo, Padre Glorioso, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por cada cosa, Señor. Gracias por el aire, gracias por el agua, gracias por todas las cosas. Pero gracias sobre todo porque pudimos conocer a tu Hijo, Señor. Gracias porque este mes donde muchos celebran Halloween, nosotros celebramos la Reforma la cual nos llevó más a tu Hijo. Te pido en esta hora que tú toques los corazones de cada persona que va a estar pendiente de este programa. Que tú abras las mentes y podamos entender esto ampliamente, Señor. Señor, porque esto se entiende en el espíritu. Estos son puntos que se entienden en el espíritu. Y suplico y te pido, Señor, que tú abras la mente y el corazón de cada oyente que va a estar pendiente a este estudio de esta noche. En el poderoso nombre de Jesús solicito que tu santo espíritu me ayude, me ilumine y que me lleve por la senda de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien amado, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche del Señor, donde estamos en el mes de la reforma. Estamos en el mes de la reforma, en el mes donde muchos están celebrando Halloween, una fiesta, como dijimos la semana pasada. Eh, que se le celebra los muertos Y es una festividad no cristiana No es de Dios Los cristianos y las personas que creemos en Dios No celebramos Halloween eh, Entendemos que es una fiesta pagana Una fiesta celebrada a los demonios, a los muertos Y nosotros como cristianos, como gente de Dios No auspiciamos Halloween Al contrario, nosotros celebramos el mes de de la reforma cristiana Donde empieza el cristianismo Donde empieza la serie De puntos Que sostienen nuestra doctrina Como pueblo de Dios Donde se originan Pero antes de entrar A esas eh, Preguntas y respuestas Del estudio que vamos a dar hoy Aquí en momento actual Yo le voy a pedir A nuestro director De de programación nuestro capitán Nuestro hermano eh, Canayma Díaz Que nos salude al todo el pueblo Que está ahora y luego nuestro hermano Gerard Alabado es el nombre de Cristo para siempre Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor Dios les bendiga a la audiencia De Como Llama de Fuego a Tu Vida Y a la comunidad de aquí de Loma Alta Que nos está escuchando Dios les bendiga a todos también En esta hora verdad es un sumo gozo Otro lunes más compartir con nuestro hermano amigo y hermano el pastor Marcos acevedo y su programa momento actual nuestro hermano geral si sí, este dios le bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando esta noche y viéndonos a través del internet dios le bendiga peroen con él con las 95 tesis main aleluya nuestro hermano yer es un hermano que dios ha llevado a nuestra iglesia él está comenzando en el evangelio y está gozoso Palabra dice que cuando están así gozosos En ese primer ánimo Pues uno tiene que aprovecharlo Para que se se cosechen Y echen frutos Y todo lo que puedan dar para el Señor Puedes aprovecharlo Él está yendo con su esposa a nuestra iglesia Allá en Parcela falúa Así que estamos transmitiendo por aquí Por como llama DeFuegoAtuvida.org Desde Carolina, Puerto Rico Y para el mundo entero Bien entrando a lo que estamos estudiando eh, quisiera decirle a los hermanos que puede chatear con nosotros puede chatear con nosotros enviarnos tu saludo a la parte de abajo de la página hay un lugar donde dice eh, su nombre y su comentario puedes poner tu comentario en esa área pone tu nombre nos envía saludos, nos dices de dónde estás escribiendo y así te podemos enviar saludos así está en contacto con nosotros y sabemos de dónde te estás comunicando vuelvo pues y repito, a la parte de abajo de tu página donde nos estás viendo hay un espacio donde dice usuario y más abajito dice su comentario, escribe tu comentario envíanos saludos que estamos gozosos en este precioso día del Señor, bien la semana pasada como estábamos diciendo eh el gran reformador Martín Lutero, un sacerdote católico que tuvo que luchar con una serie de detalles, los que vieron el programa pasado, y este hombre nunca quiso abandonar la iglesia. En la intención de este hombre no fue abandonar la iglesia, sino reformarla, arreglar unos puntos que él como teólogo y maestro de la Biblia fue, y él quiso arreglar estos puntos de los cuales hoy Vamos a ver, y vamos a ver algunos puntos eh, donde él estuvo acertado y otros que por la Biblia no acertó tanto, sí se acercó, ¿verdad? Pero eh, las reformas son así. Eh, uno piensa y escribe, el otro dentro de lo que se escribe, arregla, eh, va arreglando hasta que se saca el pensamiento puro y extracto de lo que queremos decir. ¿Ve? Eh, este opina, el otro opina, el otro opina, hasta que se llega a una opinión universal de la cual todos estamos de acuerdo. Y tenemos que rendir este esta noche a las 95 tesis de Lutero, las cuales vamos a argumentar sobre ella y a comentar sobre ella Le pido a todos los hermanos pastores y teólogos que están ahora mismo eh, conectados con nosotros, que envíen su opinión envíen su mensaje y envíen todos los comentarios porque hoy es una noche de comentarios bien y comenzamos con los hermanos leyendo eh, las 95 tesis de Martín Lutero ya que estamos en el mes de la reforma dice la primera eh, y la segunda que van junta uno con la otra Dicen, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo Dijo hacer penitencia Ha querido que toda la vida los creyentes Fueran penitencia Este término no puede entenderse En el sentido de la penitencia sacramental Es decir, aquella relacionada con la confesión Y satisfacción Que se celebra por el ministerio de los sacerdotes bien qué es lo que quiere decir con la palabra penitencia que es lo que quiere decir bajo estas primeras dos si sí, Jesús Jesucristo dijo en algunas versiones en algunas versiones de alguna Biblia dice hacer penitencia pero en la Reina Valera y en muchas y en la mayoría de las eh, eh, versiones bíblicas dice la frase y Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción que viene siendo más o menos parecido a lo mismo lo único que en el contexto de que en el mundo tendréis aflicción resulta más fácil entender ya que lo que Jesús quiere decir es que en el mundo el pueblo de Dios tendrá problemas el pueblo de Dios tendrá aflicciones el pueblo de Dios va a llegar el momento que se va a enfermar o sea, no es como muchos predican y enseñan eh, y, y hacen entender muchas veces al pueblo y a todo el que se convierte, de que usted se convierta al evangelio y llegó al mundo de Strawberry Shortcake o llegó a Disney porque no es así la realidad de esto amado y lo digo con mucho respeto es que todo el que se convierte al evangelio empieza a enfrentar pruebas. Empieza a enfrentar situaciones. Dios empieza a coger esas vasijas y empieza a romperlas. Empieza a deshacer todo ese pecado. Toda esa cosa negativa que, que nos que viene que viene con nosotros del mundo. Entonces Dios empieza a quitar. Dios empieza a quitar el orgullo. Dios empieza a quitar si hay adulterio. Dios empieza a quitar si hay robo. Dios empieza a quitar una serie de cosas Que a nosotros nos lucen Nos parecen A nuestra eh, visión Como que son pruebas Como que son cosas duras Pero Dios tiene que ir moldiándonos Como dice Pablo Hasta llegar a la altura De un varón Perfecto Y entonces Esto es lo interesante de esto Cuando usted viene al Evangelio Dios empieza a hacer transformaciones en usted Dios empieza a transformarlo. Ya el hombre que usted era, ya no es. Ya la mujer que usted era, ya no es. Como dice el coro, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio desde el día que a Cristo conoció. Se supone que cuando usted llegue al Evangelio, cuando usted llega a Dios, tienen que haber cambios cambios de actitud cambios de hablar cambios de tratar cambios de conducirme cambios deseo de ir a la casa del Señor o sea tienen que venir una serie de cambios porque verdad esa conversión que muchos dicen me convertí pero sigo haciendo la misma poca vergüenza pues entonces qué clase de cambio güey? me convertí pero sigo jugando caballo me entiende usted o sea, cuando hablamos de penitencia Hablamos de cambios, hablamos de tribulaciones Hablamos de unos una serie de cambios Que tienen que haber en la vida del creyente Porque Jesucristo lo dijo En el mundo tendré esta aflicción Es la que dijo después pero no, pero no temáis porque yo vencí al mundo Sí, pero lo primero que nos está diciendo Es que en el mundo nos vamos a enfermar En el mundo vamos a tener problemas en el mundo vamos a tener situaciones. Pero tenemos un Dios a quien clamar. Que es lo importante. Lo importante de esto es que tenemos un Dios. En quien podemos confiar. Clamar. Esperar. Y recibir. Respuestas. Sanidad. Y una serie de cosas. Porque Él tiene su oído atento. Al clamor. De los justos. Aleluya. qué lindo está eso. Bien. El número 3 dice. Sin embargo. El vocablo. El vocablo. ...no apunta solamente a una penitencia interior... ...antes bien una penitencia interna es nula... ...si la obra exteriormente diversa... ...modificaciones de la carne... ...una vez que yo leí esta frase... ...yo dije que quiso decir Lutero con esto... ...pues sí ...pues sí ...en parte y en parte tiene razón... ...porque cuando venimos al Señor... ...y esos cambios vienen a nosotros... Y esos cambios Empiezan a fluir en su vida Empezamos a conocer Lo que es Los momentos de oración Empezamos a conocer Lo que son Los días de ayuno Empezamos a conocer Lo que son Los retiros Las vigilias O sea Esas cosas que en el mundo No las hacíamos Porque la vida mundana Es Desenfrenada Te bebe Fuma Hace 20.000 de cosas Se amanece No hace o sea, viven la vida Pero cuando venimos a Cristo ¿ve? Entonces empezamos a conocer lo que es Los momentos de oración Empezamos a conocer los momentos Que es para hablar con Dios Empezamos a conocer lo que son días de ayuno Lo que mucha gente dice El pasar hambre ¿Ve? Y empezamos a ver una serie de cosas Que antes no se veían En nuestro vocabulario ni en nuestra forma de vida y esas cosas son indicativos claros de que conocimos al Señor esas cosas, repito son indicativos claros de que hemos conocido a Dios pues cuando usted va dando una persona y le dice tú que bebías tanto que hacías esto, que hacías esto y lo otro que no vas para un party porque vas para un culto o ahí es donde la persona dice, mm, este se convirtió. Fulana, tú que hacías esto y aquello, lo otro, y salías con cara aquel, aquello y el otro, que tú te estás vistiendo diferente, que tú estás sacando chavo para cooperar con la iglesia, mm, esta se convirtió. ¿De? Esos, esos cambios. Esos cambios que se ven son los que los indicativos de que hubo una transformación en el corazón de X o tal persona por eso es que nosotros los cristianos actuamos diferente nosotros actuamos diferente nosotros vivimos diferente nosotros hablamos diferente nosotros nos conducimos de una forma diferente cuando alguien por allá por ejemplo le habla malo al otro el otro espera que le conteste con otra palabra más grande y nosotros le decimos Dios te bendiga mi Son cosas indicativos de que ha habido un cambio. Ha habido un cambio en la vida de la persona. Dice la 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras dura el odio al propio yo. Es decir, la verdadera penitencia interior. Lo que significa que con ella continúa hasta la entrada del reino espiritual de los cielos mire y no hay cosa más profunda que este pensamiento y yo quiero que mis panelistas eh, miren el punto número 4 y y observen el comentario que yo puse a la parte abajo el que yo escribí con mi mano yo puse en, dice dice el 4 en consecuencia subsiste la pena mientras perdure el odio al propio yo Es decir la verdadera penitencia interior Lo que significa que ella continúa Hasta la entrada en el reino de los cielos Yo copia al lado El negarse A sí mismo Es lo que yo interpreto Gerald qué difícil Y canaima Si me pueden ayudar en esto qué difícil se le hace al hombre El negarse a sí mismo o sea, qué difícil se nos hace a los seres humanos el negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, el tomar esa decisión de decir, bueno, yo a mí me gusta amanecerme por ahí con los amigos, pero no lo voy a hacer más. Yo a mí me gustaba salir con mujeres, pero no lo voy a hacer más. Yo a mí me gustaba jugar cuantos juegos de azar había, Pero no lo voy a hacer más. Ese rompimiento. De cuando uno entra del mundo a los caminos de Dios. Donde tú tienes que desgarrarte. De ese de, ese, de esos hábitos mundanos. Y empezar a caminar una vida. De acuerdo a como Dios la quiere. O sea, ese, ese negarse a sí mismo. Eso que dijo Jesús cuando dijo el que quiera seguir en pos de mí niéguese a sí mismo vamos a hablarlo en el, en el latino vamos a hablarlo en el puertorriqueño el que quiera seguir en pos de mí deje sus propias poca vergüenza y sígame háblame de eso dame tu comentario de eso lo difícil eh, Canaima si puedes darme tu, tu comentario de eso, lo difícil que se le hace al ser humano desprenderse de su vida para seguir a Cristo, en serio. Amén. Aleluya. Claro que es difícil. Poderoso el que vive para siempre. Aleluya. Eh, porque es que lo que lo que lo que es del mundo pues gusta, es algo mm. que es bien real. Mm. Gusta, gusta este eh gusta mirar al palado. ...gusta mirar más para allá... ...gusta coger lo que no es... Uh -huh. ...gusta comerse esto... ...gusta beberse esto otro... ...son cosas que gustan... ...porque están elaboradas la borra de con ...con cosas que son adictivas... Uh -huh. ...lo que sea... Eh, ...en cuestiones de costumbre... ...hay cosas que gustan... ...yo tengo la costumbre de hacer esto... ...tengo la costumbre de caminar así... ...porque me siento cómodo... ...lo que sea, punto... ...pero hay una diferencia... ...entre lo que es el gusto lo que gusta y lo y el verdadero gozo. Uh -huh. este, una vez nosotros estábamos este eh, visitamos una iglesia unos pastores unos pastores de muy muy buenas personas. Eh, y era tiempo de Navidad. Y ella estaba comentando algo de la Navidad y decía de las fiestas patronales y cosas y decía, "Mire, este, las fiestas patronales, pero Y son buenas porque porque yo yo iba ante las fiestas patronales y no le voy a decir que no era bueno. Porque se goza también. La diferencia es que el gozo del Señor es eterno. El gozo del Señor es el verdadero gozo. O sea, eh, hay cosas que sí que, que para nosotros, como dice la palabra, todo es más ilícito, más todo no nos conviene, ¿verdad? No, no conviene. Si Jesús dice, mira, tienes que dejar esto porque es que esto no te va a permitir llegar a donde yo quiero que tú llegues correcto. O sea, no es que llegue a donde mí, no es que no te va a permitir llegar a donde tú quieres. Tienes que dejar de estar este tiene que dejar de fumar. Eso destruye tu cuerpo, De todo y, y adicional es un pecado, punto. O sea, eso de, te destruye. Eso uh -huh. no es mío. Tienes que dejar este hacer esto, de hacer de esto otro, uh -huh. porque es que eso te separa de mí. Y al separarte de mí, pues no vas a poder alcanzar eh, la meta a la que quieres uh -huh. este, No sé si me voy explicando Sí, está pero, claro Pero la, la verdad es que tenemos que tenemos que oír la voz de Dios Cuando nos dice, mira, tienes que comenzar a dejar esto, sí Hay muchas cosas que son difíciles Sí Claro que sí porque uno las la tiene por insignificante, pero es que esto no es nada malo. Es que esto no es nada. Sí dice la gente, eso porque no es yo tengo que dejar de hacer esto, si es que con esto yo no lo hago, da no, no lo hago daño a nadie. Sí, es bien real, sí, claro que no hace daño a nadie. Pero haciendo eso o, o manteniéndote en eso no te va a permitir alcanzar un paso más. Fácil. O sea, no te va el joven rico. Yo hago esto, yo hago aquel, yo hago los otros, yo hago, yo sin cháchas, sí. Si te he hecho ¿Cuál es el problema? sí Pero tiene que dejarle todo Tu riqueza Todo que tiene Véndelo Ahí fue el problema Ahí fue Y no hacía nada malo Y no hacía me nada malo Con su tiempo o sea, Con sí. su ofrenda Con todo Ayudando al prójimo Todo lo bueno Pero si sí, Cuando Dios nos dice Mira es que Dios No quiere nada malo Para nosotros Cuando Dios dice Mira Este Necesito que te separe Para mí Y, y, y, y me vayas dejando Estas cositas Porque Dios te puede Tratar de esa manera ¿Por Pues mira, Dios no te va a mandar a hacer algo Que vaya a ser de destrucción para tu vida Al contrario, todo lo que provoca a Dios A que hagamos, es, es en beneficio A nosotros mismos este Inicialmente corporal y espíritu Y al final Va a tener verdad este un beneficio Eterno Que cuando partamos con el Señor Si nos busca antes, pues, pues pues vamos a gozar De una vida eterna con Él Mira, te voy a dar un ejemplo, Gerald, para que me puedas comentar Porque a lo mejor no estás Pero te voy un ejemplo Hay seres humanos que buscan a Dios. Tú lo ve que buscan a Dios y van a su iglesia y todo. Pero llegar al tiempo de las navidades... Pastor, es que a mí me gusta darme el palito. a ah, pastor, pero yo no hago... Como dice Canaima, yo no hago nada malo con darme el palito. Porque me gusta darme el coquito un poquito cargado. Nada, con plomo. entiende Y a mí, yo sirvo a Dios y todo, pero... Pero yo oigo a fulana y canto Y me da con bailar Y mi esposa me saca a bailar y yo me voy O mi esposo O sea Ese despegarse de eso O sea, cuando nosotros queremos servir a Dios Hay unas cositas que hay que Que hay que dejarlas, hay que dejarlas Para poder crecer en En Cristo Eso es sea, o sea, correcto Cinco y seis Léemela ayer si puedes por ahí. Seguro que sí. El el papa no no el papa, el papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto sea por su arbitrio, uh -huh. sea por conformidad a los Canones uh -huh. El papa no puede remitir culpa alguna sino declarando Y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si esto fuese menospreciado, la culpa sus subsistirá íntegramente. <coughs> íntegramente. Íntegramente. Ok. ¿Qué es lo que quiso decir Lutero? Porque no, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Qué es lo que quiso decir Lutero? Mira, hermano. Y esto es interesante Ganaima, y, y, y Lutero se encuentra En un mundo Donde el que daba el perdón por los pecados Era el Papa ¿Ok? Lutero se encuentra en un mundo Para allá para el 1400 Cerca de 1500 Donde el que otorgaba los, los per, El perdón De los pecados Era el Papa O el sacerdote de eh, parroquia Ese es el mundo que encontró Lutero. Y él dice en el 5 y en el 6 que el Papa no puede remitir culpa ni declarar a una persona salvo de pecado. Primero, ¿por qué él no puede? Le pregunto ya a mis panelistas, Canaima. Gerald, ¿por qué Lutero habrá dicho que el Papa no tiene autoridad para perdonar pecado Bueno, porque ya él ya él sabía, porque anteriormente, eh, en la clase anterior, pues habíamos dicho que ya él estaba creándole conciencia al pueblo y a la gente que no sabía leer, que no llegaba a la Biblia. Y este ya él sabía que, que Cristo era el, el abogado de nosotros Amén. y que ellos no podían limpiar pecado y que... Este, sabe pagar por, por mira este me robé una cabra por poner un ejemplo toma uh -huh. 20 pesos y límpíame de de mis pecados sabe el utero se dio cuenta que, que eso no era así Eso es correcto, hermano, nadie nadie, hermano. Ni el ni el párroco, ni el padre, ni el papa, ni ni ni, ni los tomates ni ninguno. Nadie puede perdonar tus pecados y nadie te puede dar la salvación que no sea Cristo eso está claro hermano eso está bien claro bien claro mire lo que dijo Pablo, eh, Pedro en el libro de los hechos en el libro de los hechos capítulo 4 capítulo 4 mire lo que dice hechos 4 versículo 12 versículo 12 si lo tienes por ahí Dice, y en ningún otro hay salvación, mire que claro lo dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. óigame eso está más claro que el agua eso está más claro que el agua caray más o sea no hay ahí lo dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvo yo puedo darle el perdón a alguien yo Marco Acevedo no el único que nos perdona es Cristo y Primera de Juan lo dice claro si tiene por ahí a Primera de Juan 1 uno Versículo 7 Búscamelo Primera carta de Juan Primera de Juan 1, 7 Para que usted vea lo que dice la Biblia Antes del Apocalipsis Por ahí 1, 7 En lo que tú lo encuentras Dice ahí Dice ahí dice ahí y, y estando en paz mira a ver yo tengo la traducción la, la traducción actual dale pero si vivimos en la luz así como Dios vive en la luz nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su hijo Jesús está claro eso está claro y era eso está claro estando Estando unidos los unos con los otros La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Nadie Mire hermano, nadie Todos los que me están oyendo Nadie Nadie, nadie Le puede decir usted Que lo puede perdonar de pecado Porque el único que tiene potestad Para perdonar los pecados Es Cristo eso es un no brainer no se rompa la cabeza pensando de que fulano que si es santo hoy estaba viendo yo este de que ahora van a santificar a otra persona si sí, yo escuché escuché algo de eso sabes y esa persona te puede dar salvación te puede <risa> perdonar tus pecados no puede tú Jamás. sabes porque no puede porque el único era que fue a la cruz. El único que fue a la cruz y murió por nosotros fue Cristo. Se Así que no, de ninguna forma. Bien. Número 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que él sin que al mismo tiempo lo humille. Y lo someta en todas las cosas Al sacerdote Su vicario O sea Lucero está diciendo ahí Que Dios Que Dios Fíjate Remite culpa Y te Como que te Te manda para donde el sacerdote A que el sacerdote bregue contigo Esa es lo que está diciendo él Que Dios coge y te remite la culpa cuando te manda para un sacerdote a que ese sacerdote bregue contigo ¿ves? lo cual es un error teológico oiga esto por eso le dije que en esta noche vamos a analizar estas cosas y vamos a pensar vuelvo y repito él está diciendo en esta en esta orden que Dios te perdona los pecados Cuando Dios te asigna Como si fuera un objeto Al sacerdote Para que él bregue contigo Y te dé el castigo pertinente Negativo Cuando Dios te perdona Dios te perdona Punto Y dice la Biblia Que echa tu pecados al fondo de la mar Y no se acuerda de ellos Dios te perdona Tú al frente Y Haces tu oración Pides perdón Y la sangre de Cristo te perdona Eso es todo O sea no te manda a poner a alguien A que alguien bregue contigo Eso no procede así No procede de esa forma Dios Te perdona tus pecados Te los lava en su sangre Y empieza el proceso de restauración Del cual empezamos a hablar Ahorita Yo empiezo a restaurarte poco a poco Y las pruebas van restaurándote, van haciéndote gente, van levantándote. ¿Eh? Pero es Dios contigo. Es Dios contigo. Por eso es que en las iglesias decimos que tiene que haber una experiencia de Dios contigo. Por eso los predicadores predicamos que tiene que haber una experiencia de Dios contigo. Porque cuando esto empieza, Dios empieza contigo. Un proceso contigo Él no te manda donde nadie No, Dios empieza Un proceso contigo Contigo que me estás viendo Tú y Dios, y Dios y tú Interesantísimo Número 8 Dice Alabado sea Dios Los cánones Pertenecen a han sido impuestos únicamente a los vivientes, y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. O sea, Lutero quiere decir, Gerard, que la ley entonces hay que aplicársela a los, los que están vivos y los que se están muriendo pues están exentos. Vamos a tomarlo fríamente otra vez. Otra vez. Lutero está diciendo. Que la ley. O la Biblia. Se la aplica a los vivos. A los que están en la calle. Caminando. Y a los que se están muriendo. Pues ellos están libres y exentos. De, de la Biblia. Vamos. De la ley. Lo cual no es cierto. Amados míos. No es cierto No es cierto, ¿por qué no es cierto? Porque la ley y la gracia La ley y la gracia Es para todos La ley y la gracia, repito, es para todos ¿Sabe por qué es para todos? Porque una persona, canaima Ayúdame en esto Una persona Puede estar muriendo. Oye bien Gerard. Y en el último segundo. En el último segundo. Quedándole un minuto de vida ahí. Ok. Quedándole un minuto de vida ahí. Usted le dice. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu salvador? Y la gracia de Dios lo alcanza ahí mismo. En ese último minuto. O sea. La gracia de Dios te alcanza. Aún en el último minuto de tu vida Amén, eso es así este El poder de Dios, verdad eh, Y la misericordia de Dios no se limita A que tengas eh, O sea, no es un requisito tener una vida eh, Sirviéndole al Señor Sí, mientras estemos vivo Tenemos que hacer las cosas bien Tenemos que seguir sus mandamientos Tenemos que hacer todo lo, eh, Bajo que bajo lo que son la Las órdenes la, la de Dios ¿verdad? Las directrices Pero una persona así que, que, que haya vivido su vida Como haya querido vivirla Y en ese último Segundo de vida Que Dios le permita vivir ¿Verdad? Este, su mente Es eh, eh, tiene un momento de lucidez y recuerda que hay un Dios en el cielo y la manera de aceptarle es, reconociéndolo como exclusivo salvador el Señor está ahí para recibirlo y en ese momento se va a salvo Gracias. a nosotros se nos hace tan difícil poder entender eso, gente que lleven 15, 20, 40 50 años sirviendo al Señor y que venga fulano que siempre fue un rebelde que era un burlón, lo que sea y que a última hora uno verlo que le están haciendo el plan de salvación y que diga que sí. Y que, que comience a uno como ser humano. Dios, ¿tú te lo llevaste? Es que ese hombre era así, que es que ese hombre era de otra manera. Y que Dios le, su, le, le, le, le hable a su corazón, a su mente. Mira, sí, aquí está conmigo. Y comienza uno a cuestionar a Dios. por es que Dios es así. El, el, el ladrón, Canaima, el ladrón que estaba al lado de Jesús. Sí, vivió una vida de ladrón. Pero tuvo ese momento de, de, de, de... Sí, en ese último momento sí. Habló con el corazón sí. Acuérdate de mí cuando estés allá Lo aceptó como Dios Sí Y recibió la salvación <risa> Mire que mire qué cosa tan grande Qué cosa tan preciosa Alabado sea Dios El 9 y el 10 Por favor este Por ello Él el es el 9, el, el perdón, el 10 y el 11. Okay. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos, a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Esta cizaña cual la cual la de cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada Mientras los obispos dormían O sea Esta ley Esta ley De reservarle la, la salvación a los moribundos Pues no tiene ninguna base La ley de los moribundos y <coughs> y dame tu comentario Tú en esto La ley de los moribundos No tiene lógica Porque si una persona también A última hora Vamos a ponerlo así Vamos a un ejemplo Una persona que fue toda la vida Una persona de Dios Y fue una persona que sirvió a Dios Y fue una persona buena Y fue una persona que hizo 20 cosas Y al último momento de su vida Viene y maldice a Dios Se perdió Cuéntame ¿Por qué se perdió? Bueno porque Eso yo lo vería como negarlo sería como Sería como negarlo Perdió su vida completa Eso es así Sin embargo como dice Canaim Al contrario Puede ser una persona malísima Una persona mala Mala de verdad Y en el último momento Tiene su lucidez y dice Señor perdóname mis pecados Se salva Amén Y qué bueno que es Dios Quien nos perdona Porque nosotros humanamente decimos que no Ahora tú me pides perdón Después que llevo 20 años Tratando de ser tu amigo Y humillándome tú, Humillándome este, Haciendo Tú me pides perdón ahora... Chacho... Como dice un montón... Que te perdone Dios... Así es... Un montón... Qué bueno que Dios no es como nosotros... ¿Verdad? Eso es así... Él le dijo... Canaima... le dijo al pueblo... Vuestros pensamientos... No son los míos... Yo no pienso como ustedes... Amén... Este... David... No... No estoy totalmente seguro en tu momento... Pero... Creo que fue David... Que en un momento... Este... Un, un, un líder de, de un ejército le dijo, mira, pues yo te voy a dar a toda esta gente para que batalle. Y dijo, no, chacho, no, no. Yo mejor me, me entrego las manos de Dios porque caer en las manos a esa gente mejor caer en las manos de Dios. Y se encerró en las manos de Dios. Sí. O sea que David sabía que el ser humano... No tiene misericordia. ...en aquellos tiempos... ¿Y ahora? A, ahora es peor. Ahora con, con tanta cosas que se están viendo, este... Que de hecho quiero, quiero añadir, este... Yo veo tantas videos publicitarios aquí en, el, en lo que es el Facebook, ¿verdad? Mm. este Y a veces yo me pregunto, eh, lo, eh, nosotros, ¿verdad?, como creyentes, eh, ¿qué, ¿qué ventaja le tomamos o, o en qué nos beneficiamos con, con, con tal, constantemente poniéndonos videos que son tan crudos? de, de Sí, de alguna manera que sabe que despertar de la conciencia, ¿verdad?, a lo que es el creyente, al cristiano. De que en otros países las cosas están peor que aquí aquí nos quejamos Pero hay veces que veo que Se ha levantado como que una campaña publicitaria A los que son este tipo de videos Videos bien crudos, picando Este Vamos a evangelizar la vida La cosa tan mala por ella, si sí, Tócalo de lejito Pero vamos a enfocarme en esto Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. De vez en cuando le enseña aquello Cristo viene, mira que ya está, no lo están negando Así que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Los medios. Tenemos la oportunidad de parar en una esquina y de decir que Dios es bueno. Amén. Y nadie nos mete preso, pues vamos a hacerlo. Amén. Como llama de fuego a tu vida, punto org, desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Estamos hablando de las 95 tesis. Mire qué interesante esta que viene ahora. Gerald, por favor. La número 12. Antiguamente, las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera constricción. O sea, me explico, él tiene toda la razón en esto, porque en el tiempo antiguo, tú tenías que traer tu ofrenda, sacrificarla y después, y después... <ríe> y esto es un punto interesante que mis panelistas... <ríe> Se van a reír. Pero el proceso... Oigan esto bien, mis panelistas. El proceso era tú traer tu ofrenda. Se sacrificaba... Y entonces el, el sacerdote te decía... Eres perdonado de tu pecado. Tú le pasabas tu pecado al animal... Y el animal la sacrificado Y tus pecado eran perdonados. Pero el proceso era... Tú traer... El, el, el, la ofrenda tú traes la ofrenda y sacrificarla para que se te diera la, a la solución de pecado no era al revés no era al revés en el mundo que vivió eh, Lutero oye bien Gerard para que entienda y Canaima en el mundo donde vivió Lutero la mayoría de las veces se le daba la absolución a la persona y después la persona venía y en otras palabras vamos a hablar más puertorriqueño bueno yo cometí un adulterio este padre perdónenme lo que ahorita le traigo el becerro fíamelo, fíamelo hasta ahorita jajaja esa misma palabra era lo que ya, fui ya. ¿Qué ustedes opinan de eso? <risa> Amado, lo que están al lado de ella están riéndose ellos. Sí, sí, sí, sí. Mira, este... No sé, es que, es que a mí me cuesta tanto, este... <risa> pensar en eso que... Digo, esa, esa era, este... Esa era la manera de vivir Sí. ¿Eh? Este... La manera, ¿verdad? De, eh... Eh, hay una palabra, este, lo que eh, la, Dios mío, A, como somos aquí, como son en Santo Domingo, como son la allá, costumbre. costumbre, este, esa era su costumbre, que para sumirte de pecado, pues mira, trajiste un becerro, trajiste una de esto el mejor que consiga, que no tenga mancha, que no sea aquello, que sea tiernecito, un sinómeno de requisitos, y, y, y, y, y yo veo en esto <risa> aleluya ah pues está bien sí, sí este me lo trae ahorita está bien dale pues ya tus pecados son perdidos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén están y, y bien y ahorita está, bien ahorita yo lo veo como que comenzaron a mercadear eso ¿Eh? ah pues mira vamos para allá no, no, olvídate eso muchacho que yo conozco un hombre ahí él te lo hace fío después tú lo resuelves pero sale ese <risa> revuelo que tú tienes ahora olvídate y van a mira te traje a otro Este, mira, eso, eso se pagó ya y se acabó. Lo que en estos días estén pensando todavía de que tienen que ir delante de un hombre, de un de un, eh, sí, de, de una persona a confesarle sus pecados y que esa persona te diga, Si sí, eh, tus pecados son eh, son perdonados." Mira, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Ya Jesús pagó el precio, llevó todos nuestro pecado al cordero calvaré pagó el precio y lo pagó con sangre, con su propia vida, que eso fue el sacrificio mayor, ¿verdad? Ese era el cordero inmoral, inmolado. Aleluya. Y ya no hay ya no hay que hacer sacrificio. ¿No? Eso era antes, ahora es, dice la palabra, ya no quiero sacrificio. Ahora lo que yo quiero es obediencia. Oye, Oye Canaima, y habrá gente que, que con Dios pretenderá coger lo también. Pues mira, este <risa> Aquí no sé si fiau, pero sí sí hay personas, y esto yo lo aprendí este hace poco tiempo. Hermano, nosotros nos reímos, pero esto es serio. Lo que estamos hablando en es serio, bastante serio. Aprenden a tratar de hacer un tipo de negocio con Dios. Sí, por ahí es okay. que va. Okay. Este mire de un mío, muchachos, yo, yo, yo quiero esto, esta casa que yo la quiero. Como es una casa, que ¿verdad que Y a, y a lo mejor oraste con el pastor Hablaste con el pastor Ah pues, chacho ¿Tú tú crees que Dios lo hace? Claro que sí Vamos a orar Chacho, vamos a meter una semana en oración Para que tú veas como Dios te va a contestar Y yo lo hago O sea, yo pues me someto una semana Pero me someto una semana Para que entonces, para que Dios me la dé Es que Dios no trabaja así por intercambio Tú orala la dio Señor, te si me, si me sana la hija Te, te sirvo eso es así, entonces sucede que el plan de Dios no es salvarla, mira a Lázaro, fueron a buscarlo Exacto. allá a la distancia, correcto estoy ocupado ahora, yo no puedo ir para allá, o sea, no así de rudo, pero ay bendito, que pena, sí. pues ya mismo voy para allá, pues estoy ocupado ahora, porque Jesús sabía lo que estaba sucediendo, y sabía que lo que, que su enfermedad no era de muerte, y a Jesús le dijeron, este, más de lo que biblia dice la Biblia tienen que haberle dicho, mal amigo este tú que dices que eres Mesías que haces milagros un millón de cosas y Jesús pues dejó a todos que dijeron lo que tienen que decir pero Jesús sabía que eso era para que el Hijo del Hombre ¿verdad? para que Dios mostrara su gloria hay gente que oran para eso para que Dios mío sácalo de la cama sí queremos que salga de la cama pero también la gente se tiene que morir porque es parte de estar vivo morir volver a la tierra ¿verdad? Y hay un detalle que Anaima en esto que, que es por donde por la línea por donde yo me estoy tirando Más o menos Hay gente que pretende hacer Este tipo de negocio con Dios Señor si me sana a mi hija te sirvo Y le sirven a Dios Tres o cuatro años Y al cabo de los cuatro años se van Entonces encuentran que después La situación es peor Mira eh, Gerard La palabra dice En Esclesiastés Búscate Ecclesiastes capítulo 5. Le hacen promesas a Dios. Yo quiero que tú lo busques. eclesiastes capítulo 5. Para que tú veas lo que dice ahí. Cuando le hacen promesas a Dios. Y yo creo que con este comentario es que terminamos. Porque esto es largo de vicio hermano. Pero es bueno que se hable. Porque la gente tiene que saber. Ecclesiastes capítulo 5. con muchas personas. Porque muchas personas. ¿Ve? Estamos hablando aquí de que primero, ¿verdad? Eh, Dios... O sea, la gente que le hace con compromisos a Dios. Señor, hazme esto y te prometo esto. Y hacen promesas. Promesas. Promesas. Oiga lo que dice la Biblia... Cuando le hacemos promesas a Dios. que le decía a usted? Capítulo 5. Léamelo. Cuando, cuando fueres a la casa de Dios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 sean pocas tus palabras. Uh -huh. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Uh -huh. Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Qué tú crees? ¿Está claro ahí? Más claro que el agua. Tú, cuando tú le prometes a un ser humano, pues fallé porque no pude llegar pero cuando tú le haces una promesa a Dios y dice ahí que Dios nos agrada de la promesa de los insensatos uh -huh. qué es la promesa de los insensatos, aquel necio que se para en una esquina o que se para en su vida decir Señor te prometo que te voy a servir y a los dos meses no le sirve las promesas de Dios son serias hermanos Son serias Cuando Dios le prometemos Hermano, que no digamos más nada En esta noche, cuando a Dios se le promete Hay que cumplirle Dios no se agrada de las promesas Insensatas Sea pastor, sea miembro Laico, quien sea Cuando usted le prometa a Dios, tiene que cumplir Mira, en la traducción actual Aquí En, en el En el en en, en 5, versículo 5 dice, "Recuerda recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir." Ah, ah, dame, dame tu opinión ahí. <risa> bueno, este pues nada, y lo dice bastante claro, ¿sabes? Que no no puedes, si vas a la iglesia, pues presta atención y no estés hablando ni ni pendiente otras cosas. Y esté pendiente a lo que Dios dice Y que cuando hagas una promesa Pues la cumpla Dios no se complace Dios, mire Esto es otra cosa bien interesante Y es que yo no quiero seguir hablando hermano Porque el tiempo ya se me fue Pero mire Nosotros muchas veces Le prometemos a Dios Si sí, voy a hacer esto, sí voy a hacer esto Usted no cree que es mejor decirle Señor Yo trataré con todo mi esfuerzo de, de hacer esto. Yo trataré de servirte lo mejor que pueda. ¿Qué tú crees, cariño? Como que suena mejor, ¿verdad? Al decir yo me yo me comprometo contigo a hacer esto. Claro que sí. Y, y Dios va a ayudar a uno en el camino, Dios va a me ayuda a uno este eh, eh, eh, ¿verdad? Este en el caminar, porque es que Dios sabe. Dios sabe, Dios Le hacemos promesas a Dios, Dios sabe que muchas de ellas no las vamos a cumplir. Eso es así. Pero en ese momento, esa promesa la estamos haciendo bajo una necesidad y Dios ve el corazón de nosotros como que se abra así, se humilla delante de él. Y Dios lo hace por por por esa humillación. Y después Dios dice, "Yo necesito ayudarte, pero tú me tienes que pedir ayuda porque es que yo sé que no me vas a cumplir, es pero así. te perdono, eso no importa." Pero ya conocí, pues es que por eso es que ser es que mentirle al ser humano es tan fácil porque nosotros lo que conocemos son miradas y gesto eh, pato marco pues me mira y, y part marco lo que está pendiente es a x cosas Pues yo voy a tratar de controlar eso para convencerlo pero dios lo que mira es tu corazón lo que no podemos ver nosotros Y dios conoce lo que hay eso es así y no que dios mío que tú sabes que tú conoces claro que él conoce mm -hmm. que él conoce mm -hmm. que lo que tú estás con, con eh, inventando ahí para que te, para que breve contigo sí, sí. <ríe> y dios no es así dios no se puede manipular no Dios, Dios, este es un Dios reto, también es un Dios de cumplimiento, ¿verdad? Y de orden. Exacto. De pactos. Pero tenemos que eh, mira, no hay que venir con una cantaleta con Dios. Hablarle claro. Sí, Dios dice, mira, tú tampoco es cuestión de que como que Dios nos conoce, tenemos derecho que como que ponernos así medio güilluco con él hablando. Hay que Dios sabe que yo soy así, eh, mal hablado, que yo sé que, que yo soy medio medio salvaje hablando. No, no, no, también, ¿verdad? Hay que Pero a la medida de la humildad de nosotros Y el respeto que en nuestras capacidades exista eh, Para expresarnos con Dios Lo debemos hacer Pero para hablar con Dios no hay un patrón Arrodíllate y ora habla, Háblale humíllate, No tiene que estar una da... hora ahí Háblale es que Dios corazón. te conoce es que Dios te conoce Sí Lo mejor que hay Mira yo el, el mejor momento que yo veo que la gente Como que se relaciona bien Bien brutal con Dios es en el momento de, de, de ese quebranto de que sí. de que yo creo que hay que dio aprovecha, estoy aquí. Yo estoy aquí, qué bueno que miraste para acá, yo estoy aquí hace rato. Qué bueno. <risa> Isabel envía saludos, Isabel, Dios te bendiga allá en Nueva York. Isabel nos estaba enviando saludos desde New York. Eh, Nelly García, mi prima, está desde Florida enviándonos saludos, Gera. Saludos, saludos, Dios te bendiga Nelly, está eh, El esposo de, de Lica Amén <risa> <risa> Y por salud Por su familia, Miguel Morales Por oración, por fortaleza Así que estaremos orando Para culminar, la semana que viene Seguimos con las tesis Esto está interesante. está interesante Bueno, seguir hablando de esto. <risa> Así que oramos, enviamos saludos a todos A Nelly a Isabel, a los hermanos Maldonado, eh, a todos ellos allá en Florida, en Nueva York, en todo. Y oramos, Padre glorioso, Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí esta noche. Gracias, Señor, porque podemos hablar y podemos conducirnos bajo la palabra, Señor, y a debatir en los puntos, Señor, que necesitamos, Señor, aclarar para que tu iglesia diga, Entienda la realidad tuya, no mía, sino tuya, la realidad tuya. Señor, que cada uno que tenga alguna pregunta en su mente sea aclarada, Señor, mediante estos estudios. Usa al Pastor Galinde que viene de camino con su grupo a predicar la palabra del Señor. Bendice a Canaima, a Lorraine, a Gerald y a todos los hermanos que estuvieron atentos a esta palabra tan preciosa en esta noche te pido una bendición especial para cada uno de ellos y que tú quedes con ellos en el poderoso nombre de Jesús ve con nosotros, amén hasta la semana que viene hermano próximo lunes a las 7 por aquí por como llama de fuego a tu vida junto or que Dios les bendiga esos ciegos y solas que producen Tu presencia en tu vida solo él tra ha finalizado el programa momento actuar con el pastor marcos acevedo recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora